Las obras prodigiosas que realizó el Señor Jesucristo en realidad fueron asombrosas. Nosotros las llamamos milagros. ¿Alguna vez ha pensado por qué Jesús no hizo unos cuantos milagros más? Aparte de los pocos que nos relatan las Sagradas Escrituras. Hay una razón para eso. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Doctor David Jeremiah presenta varias de las enseñanzas de la Biblia sobre cómo el Señor Jesús determinó lo que era prioridad en su ministerio. Continuando con su nueva serie, En Busca del Salvador, con ustedes, el Dr. David Yeremaya, para introducir la conclusión de su mensaje, Los Secretos de la Vida de Jesús. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos encantados que nos acompañe al continuar nuestra consideración de los temas que están incluidos en la serie, En Busca del Salvador. Obviamente, los temas que vamos a estar considerando todo este mes Son asuntos que interesan mucho a los cristianos. Quieren saber lo que la Palabra de Dios enseña respecto al ministerio del Señor Jesús y nosotros esperamos proveérselo conforme vamos avanzando. Pero antes de pasar a nuestra lección, quiero animarle a que ordene su ejemplar si aún no lo ha hecho. Para ordenar su ejemplar, póngase en contacto con Momento Decisivo por teléfono, email o en nuestra página web, momentodecisivo.org. Hoy, Concluimos lo que empezamos ayer hablando de algunos de los aspectos del ministerio de Jesús mientras estuvo en esta tierra y según lo relata el Evangelio de Marcos. El título de este mensaje es Los secretos de la vida de Jesús. Así que continuemos con nuestra consideración abriendo nuestras Biblias y hablando de los secretos de la vida de Jesús. <música>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 En una de las ocasiones, cuando se le preguntó en cuanto a las características de su ministerio, dijo, según leemos en Mateo 11.5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ese fue un milagro característico que Jesús hizo. Muy característico porque nadie más podía tocarlo. No había cura para la lepra. No había nada que se pudiera hacer para la lepra. Nadie quería ni siquiera... acercarse a un leproso porque era muy contagiosa pero cada vez que Jesús encontró un leproso lo sanó esta es la primera ocasión cuando eso sucedió ahora sé que para que esto sea significativo para nosotros hoy tengo que decirles algo más en cuanto a la lepra porque no sabemos nada al respecto la lepra no nos toca no significa nada para nosotros porque nunca la vemos pero la lepra es una de las enfermedades más temidas Hace imposible que el enfermo sienta partes de su cuerpo que entran en contacto con otras cosas y así. En tanto que la lepra misma no deforma al enfermo, hace que quede deformado. De esa manera se ve leprosos con muñones en vez de brazos y piernas y a menudo desaparecen la nariz y las orejas. La lepra es una enfermedad horrorosa, terrible. Un escritor lo dice de esta manera, lepra... La sola palabra llena de terror a las personas. Los judíos la consideraban azote de Dios. El leproso llevaba por todas partes en su cuerpo corrupción, contaminación y muerte. La sociedad los marginaba y los segregaba rígidamente para que no contaminaran a otros en la comunidad. Si alguien se acercaba, tenía que cubrirse la boca y gritar inmundo, inmundo, para advertir a otros que se alejaran. Era excomulgado de la vida religiosa, funciones y festividades de la nación. Sus únicos compañeros eran otros leprosos, en la misma condición lamentable como él mismo. No podía trabajar porque... ¿Quién habría querido bienes y servicios de un leproso? No podía ir y venir como quisiera. Soportaba una muerte en vida porque la enfermedad se extendía y era incurable. Era separado de su familia, de los que habrían sido sus amigos y de la comunión con el pueblo de Dios. Todo lo que podía esperar era la muerte. La Biblia dice que en ese día en particular... Mientras Jesús ministraba, un leproso vino a Jesús. Ahora, a la luz de lo que les he dicho en cuanto a la lepra, la respuesta normal hubiera sido retirarse, tratar de alejarse, decir a los otros que estaba cerca, no dejen que este individuo se me acerque. Lean conmigo lo que Jesús hizo, Marcos 1.41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ahora, noten esto. Usted no hubiera querido nunca que un leproso lo tocara. Mucho menos tocar a un leproso. Pero Jesús tocó a leproso. Ocho veces en el libro de Marco leemos que Jesús tocó a las personas. 1.31, 41. 541, 65, 733, 823, 9.27, 36, 10, 16 era una de las cosas por las que se le conocía. Así que en este día él tocó al leproso. No sé si usted y yo jamás pudiéramos sentir todo lo que Jesús significó para el leproso. Tal vez lo que un escritor dijo y que leí puede ayudarnos, porque conforme a la ley Cuando alguien incluso se le acercaba, él tenía que gritar inmundo, inmundo. Si tenía seres queridos, esposa o padres o hijos, ellos lo contemplaban horrorizados a la distancia, pero jamás se hubieran atrevido a tocarlo. Pero aquí viene uno que no le teme a la contaminación y no considera degradación, que con compasión de amor extiende la mano y le toca. ¿Cómo debe el corazón de ese leproso haberse derretido? ante Jesús y como las lágrimas de tristeza mezcladas con gozo deben haber corrido por sus mejillas y como ven lo que sucedió ese día no fue simplemente una curación escuchen lo que dice otro escritor algo más fuerte que la lepra estaba obrando Jesús tocó al hombre y al instante la lepra le dejó la lepra no infectó a Jesús con la enfermedad Jesús infectó al leproso con su vida Esta fue una infección inmaculada. La vida que fluyó en y por Jesús fue tan fuerte que la lepra no podía coexistir con ella. Y el hombre quedó sano. Y nosotros decimos, ¿cómo sería eso? Bien. Imaginémonos por un momento, mentalmente pensemos, ¿cómo? Debe haber sido esa sanidad. Según un escritor, sus pies no tenían dedos, sino solo muñones ulcerados. De repente están enteros y ya no caben en las sandalias encogidas. De los muñones de sus manos brotan dedos ante sus ojos, le vuelven a salir las cejas y pestañas y debajo del cabello hay orejas y tiene nariz, su piel es suave. Y se le puede oír gritar, no inmundo, inmundo, sino ¡Estoy limpio! ¡Estoy limpio! Jesús limpió al leproso nada como eso se había visto antes nadie más tenía ese poder jesús invirtió una enfermedad incurable a sanidad completa con un simple toque de su mano ahora lo que sucede luego en el episodio es casi un epílogo o añadidura a la experiencia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 No sé lo que esto les parezca a ustedes, pero cuando yo leo este tipo de relatos en la Biblia, y hay varios de ellos, en donde Jesús les dice a las personas que ayudó, no se lo digas a nadie. Al principio no suena bien. Quiero decir, la primera cosa que uno quisiera que alguien haga si ha tenido lepra y ha sido sanado es que se lo diga a todos. Pero Jesús le dice, no se lo digas a nadie. El escritor Oscar Wilde decía que podía resistir cualquier cosa, excepto la tentación. De la misma manera, algunos pueden guardar cualquier cosa excepto un secreto. Hay quienes dicen, pues bien, Jesús sabía que si Él les decía que no lo dijeran a nadie, ellos irían y se lo dirían a todos. ¿Cuántos saben que si uno quiere esparcir un rumor, simplemente debe decirle a alguien, esto es un secreto, no se lo digas a nadie? Lo que le dice es, esto es confidencial y no quiero que se lo digas a nadie. Luego ellos van a algún amigo y le dicen, acabo de oír algo y se supone que no debo decírtelo, pero te conozco y sé que puedo confiar en ti. Antes de que uno lo sepa, todos saben el secreto. Hay quienes dicen que Jesús les decía que no se lo dijeran a nadie porque él quería que lo dijeran, pero eso no puede ser verdad, porque Jesús nunca usó manipulación, nunca. No fue esa la razón por la que lo hizo. Otra razón pudiera ser, como leemos en el pasaje, sino ve, muéstrate al sacerdote. Recuerden que Jesús no vino para destruir la ley, sino para cumplirla. Y la ley requería que el leproso, que era sanado, lo primero que tenía que hacer era ir y mostrarse al sacerdote, llevar sacrificios y ser declarado limpio. Tal vez Jesús sabía que si el hombre se ponía a decirles a todos lo que había sucedido, nunca llegaría al sacerdote. Y eso fue lo que realmente sucedió. Pero esto es lo que pienso que es en realidad más importante que cualquier otra cosa. Y lo verán al leer el resto del episodio. Volvemos a donde estábamos antes. Jesús sabía que si la noticia se regaba, las multitudes crecerían y la presión aumentaría. Él se vería presionado para hacer aquello que no había sido llamado a hacer primordialmente y acabaría siendo una especie de sanador nacional. Y no tendría tiempo para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Así que le dijo, mira, yo hice esto por ti, te amo. Simplemente ve y resuelve las cosas con el sacerdote y no se lo digas a nadie. A su instrucción siguió su absoluta insubordinación. El hombre hizo exactamente lo que Jesús le dijo que no hiciera. La Biblia dice que salió y se lo dijo a todos. Por todas partes a donde iba decía, miren, estoy limpio, estoy limpio y tenemos a este individuo no haciendo las cosas que Jesús le dijo. Jesús le dijo a este hombre que guardara silencio y él fue y se lo dijo a todos. Jesús nos dice a nosotros que vayamos por todas partes y proclamemos la palabra de Dios y nosotros guardamos silencio. Somos tan culpables como que el hombre, solo a la inversa, ¿verdad? Jesús quería que el hombre se regocijara en su curación, pero como saben, Jesús no vino para ser un sanador célebre. Su ministerio de sanidad no era su primera prioridad. Él sabía que conforme la alaraca de sus milagros creciera, también crecería la oposición a su mensaje. Él quería mantener bajo cubierta las noticias de sus milagros a fin de tener más tiempo para predicar el evangelio antes de su muerte inevitable. Y notarán que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad de Capernaum, sino que se quedaba en los lugares desiertos y la gente iba a él de toda dirección. Así que exactamente lo que Jesús temía que sucediera, sucedió. En lugar de ir al sacerdote, el leproso fue al público. Ese es el fin del episodio, pero no el fin del sermón. Hubo un tiempo en que casi cada año iba a la ciudad de Nueva York para predicar en el tabernáculo Brooklyn. Sé que muchos han visitado ese tabernáculo y es toda una experiencia. El Tabernáculo Brooklyn se halla en el centro de ese sector de la ciudad y es un teatro que fue construido en la década de los 20 del siglo pasado y que ha sido renovado para que sea un tabernáculo muy hermoso. La iglesia se halla en el centro de uno de los problemas sociales más difíciles del mundo. Muchos dicen que esa parte en particular de Brooklyn, especialmente en donde está esta iglesia, Es el centro de la distribución de cocaína en la costa oriental. Así que cuando uno va al tabernáculo Brooklyn, no sabe lo que va a ver o cómo van a ser las cosas. Recuerdo que el pastor Jim Zimbala un día me habló de un joven y luego escribió al respecto en un libro. Quiero decirles esta experiencia porque no puedo pensar en otra cosa que pondría esto en perspectiva mejor que lo que voy a decirles. Por seis años, David Ruffin vivió en las calles de Brooklyn. Nueva York. El licor y las drogas habían arruinado y destruido su vida, reduciéndole a vivir y dormir en la calle, rebuscando en los recipientes de basura, botellas de refrescos y latas con qué pagar su próxima comida. Pero una mañana de resurrección se halló en la parte de atrás del tabernáculo Brooklyn. De adentro se oía un coro que sonaba celestial, y debatió consigo mismo si debería entrar. Estaba tan sucio y mugroso, gediondo y borracho, pero... Como lo dijo luego, el Señor me dijo, esta es mi casa. Puedes entrar tal como estás. Así que entró. Durante la invitación, David empezó a dirigirse al frente, lo que despertó ansiedad en el corazón del pastor sin Lo vio caminar por el pasillo. Y él recapitula ese momento con estas palabras. Conforme se acercaba, el jedor que despedía era peor del que cualquier ser humano que jamás había olido en la vida. La pestilencia era tan terrible, de la calle, de la mugre, del sudor, de los orines, que cuando hablaba con él tenía que volver la cara para poder inhalar. Volví a mirarlo mientras exhalaba. Entonces David Ruffin puso su dedo en mi cara y me dijo, «Reverendo, no quiero dinero, lo que quiero es ese Jesús del que usted está hablando. Voy a morirme allá afuera». No tengo esperanza en este mundo a menos que alguien me transforme. El escritor dice, en ese momento quedé tan convicto por mi falta de amor y mi falta de compasión. En ese momento me olvidé de David y le dije, Dios, perdóname. Y Dios me bautizó de nuevo con tal amor y compasión que simplemente me eché a llorar por mi propia necesidad y por lo que dice que Dios estaba haciendo en aquel hombre. bajé los brazos y se me acercó literalmente cayó con su cara su pelo mugroso gediondo contra mi pecho y mi corbata y yo lo abracé de repente esa pestilencia se convirtió en el más hermoso perfume que jamás había percibido en la vida era como si Dios me estuviera diciendo si tienes algún valor Es por esta pestilencia que te envié, porque esa es la pestilencia del mundo por la que Jesús murió. Jesús no murió por un mundo nítido, limpio y encantador. Vino por lo que estaba perdido y arruinado. Esa noche que el hombre le entregó su corazón al Señor, y ahora Dios. está usando su testimonio para bendecir a incontables personas. David Ruffin ahora es un hombre de Dios. Yo pensé en eso y me di cuenta de que casi todos los días de nuestras vidas, en nuestra propia ciudad, dondequiera que estemos, nos vemos confrontados con una experiencia similar en miniatura, ¿verdad?, Vemos personas frente a los mercados o frente a los almacenes, a veces en las gasolineras, a veces se nos acercan y a veces, tal vez no tan mugrosos como aquel hombre, pero no son las personalidades más invitadoras. Es fácil para nosotros simplemente voltear la vista, buscar excusas. No estoy diciendo que podemos ayudarlos a todos ellos. Nadie puede hacer eso. Esta es la oración en mi vida. Como les he dicho en otras ocasiones, Señor... No puedo ayudar a todas estas personas, pero por favor, Señor, muéstrame a quiénes debo ayudar y hazme dispuesto para hacerlo. Y así algunas veces, cada semana, tratamos de ayudar por lo menos a un individuo. Nunca debemos permitir que nuestros corazones se endurezcan ante las personas del mundo que sufren. Eso es lo que es tan increíblemente asombroso en cuanto a Jesús que con todo lo que Él hizo con toda la naturaleza profunda de su predicación con la compasión de que Él era y es el Hijo de Dios amó a los marginados de su sociedad y los alcanzó con su toque sanador para mí eso lo pone todo en equilibrio ¿es la predicación la prioridad? sí Pero cuando la predicación ejerce su efecto en nuestras vidas, eso transforma la manera en que vivimos. Nunca debemos permitir que las buenas obras reemplacen a la predicación. Lo que debemos hacer es permitir siempre que la predicación nos motive a las buenas obras. Y en esta semana que viene, a donde quiera que usted vaya, va a tener oportunidades para decidir si va a ser o no como Jesús. Jesús tuvo un profundo amor por las personas de su generación y es mi oración que Dios continúa haciendo ese amor disponible en nuestros corazones también. ¿Necesitaba el hombre ser salvado? Sí, pero en esta situación, antes de que Dios pudiera suplir la necesidad real, tenía que suplir la necesidad inmediata. Y Él lo puso todo en un solo paquete que la Biblia nos relata. ¡Con toda claridad! Continuaremos hablando de estas cosas, no solamente por radio, sino también en la guía de estudio En Busca del Salvador, que ya está en español y que usted puede ordenar hoy mismo, poniéndose en contacto con Momento Decisivo. Volveremos mañana con la primera mitad del tema El mayor milagro. Como siempre, acudimos a la palabra de Dios en busca de la enseñanza de Dios sobre este tema. Lo que yo piense al respecto, o lo que usted piense al respecto, es secundario, y de cierta manera irrelevante a fin de cuentas. Lo que realmente importa es lo que Dios dice en su palabra al respecto. Nos veremos de nuevo el día de mañana, por esta misma estación. Gracias por escucharnos. Les habló David Jeremiah.